Hola, ¿qué tal? Empezamos ya este análisis en Radio Alama en Internet, justo después de esa introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Eso es, saludos. Y bueno, en esta noticia que comentamos ahora, que por cierto está publicada en nuestra web de Alama.com por un compañero de la redacción… Sí, un trabajo estupendo de Juan Cabezas también, que nos trae un tema que, a ver, tiene tela. Imaginemos por un momento una situación. Te llega a casa una notificación, una multa de, agárrate, 200.000 euros. Madre mía. Una barbaridad. Claro. Y el motivo de esa multa no es por un fraude fiscal millonario ni, yo qué sé, por un vertido tóxico industrial o algo así. Es por quitar un nido de barro de una cornisa. Suena a ciencia ficción total, lo sé, pero es absolutamente real. De hecho, es lo que estamos analizando a raíz de este artículo sobre lo que está ocurriendo recientemente en la localidad de Arenas del Rey. Exacto. Y la misión que tenemos con esta revisión a fondo es entender un poco por qué un acto que mucha gente, bueno, que la mayoría considera como una simple limpieza rutinaria de una fachada... Sí, quitar un poco de suciedad porque molesta... Eso es, pues por qué eso puede desencadenar consecuencias legales tan, pero tan severas. ¿Qué valor ocultan realmente estas aves en nuestros pueblos para estar tan blindadas por la ley? Pues mira, para dar un poco de contexto, el alcalde de este municipio, Pedro Ramos Salmenara, se ha visto obligado a emitir un bando municipal extremadamente estricto. Un bando muy contundente, sí. Porque claro, se ha detectado la destrucción sistemática de nidos, tanto en el casco urbano como en el poblado del Pantano de los Bermejales. Y hablamos además de especies muy concretas, que son las golondrinas, los aviones comunes y los vencejos. Vale, a ver, yo entiendo que haya que proteger la fauna, eso por supuesto, pero vuelvo a la cifra porque me tiene loco, hasta 200.000 euros. Ya, es muchísimo, pero es que la normativa europea y la ley 4000-2007 dictan que destruir estos nidos o sus huevos o a las propias crías es una infracción muy grave. Ya, ya, pero si ocurre encima en época de reproducción la cosa empeora, ¿no? Exacto, que es de marzo a octubre, pues pasa a ser directamente un delito penal. ¿Un delito penal por quitar un nido? A ver, seamos sinceros, a primera vista parece una medida totalmente desproporcionada. O sea, equiparar, quitar un nido de barro con un desastre ecológico mayor. A ver, es una reacción súper comprensible. Acostumbramos a ver a estas aves como, bueno, simple decoración y hay quien dice que ensucian los edificios. Claro, las famosas manchas en la pared y en el suelo. Eso es. Pero la ley es tan dura, precisamente porque el daño no es solo estético ni, digamos, puramente animalista. Al destruir esos nidos, realmente se está desmantelando una barrera vital de salud pública. Mm, momento, frena ahí. Salud pública. O sea, ¿cómo pasamos de un pájaro en un tejado a hablar de supervivencia humana y de sanidad? Pues todo se reduce a la dieta y a la biología pura y dura. Un solo vencejo, por ponerte un ejemplo, se puede comer miles de insectos diarios. Miles en un solo día. Miles, sí. Así que si multiplicas eso por una colonia entera durante los meses de primavera y verano, estamos hablando de toneladas. ...literalmente toneladas de mosquitos, moscas y pulgones que se eliminan cada día. Claro, y a ver, los mosquitos no son solo algo molesto que te pica por la noche... ...son vectores directos de transmisión de enfermedades. Exactamente. Enfermedades además muy graves como el virus del Nilo Occidental... ...que ya ha causado alertas sanitarias importantes recientemente. Y claro, se propagan a través de los mosquitos. Ya... Ya lo voy pillando. Estas aves cazan al vuelo de forma incansable. Sus cuerpos aerodinámicos están diseñados para ser, vamos, las aspiradoras biológicas más eficientes del planeta. Aspiradoras biológicas, me gusta el término. Es que sin ellas las poblaciones de insectos se dispararían en niveles de plaga en cuestión de unas pocas semanas. Imagínate el riesgo sanitario multiplicándose exponencialmente para todas las personas. Vale, vale. Ahora sí que lo veo desde una perspectiva completamente distinta. O sea, ¿no estamos protegiendo simplemente a unos pájaros simpáticos que vuelan por ahí? Para nada. Básicamente actúan como un servicio público de sanidad. Son como, no sé, una infraestructura voladora una red gratuita de control de plagas que trabaja incansablemente en el municipio y encima sin cobrar un céntimo. Es una forma brillante de verlo, la verdad. Son tan cruciales para un pueblo como puede ser el sistema de alcantarillado o la depuradora de aguas. Totalmente de acuerdo. Por eso, el bando del Ayuntamiento de Arenas del Rey no se queda en una simple advertencia, sino que establece un protocolo vecinal súper claro para actuar. Sí, el de avisar a emergencias. Exacto. Si alguien presencia la destrucción de estos nidos, la indicación oficial es llamar inmediatamente al 112 o también al SEPRONA de la Guardia Civil, al 062. Y tiene todo el sentido del mundo, claro, si lo vemos como un sabotaje directo a la salud de todos los vecinos, no solo como un problema de unos nidos. Es que es un cambio de mentalidad totalmente necesario, desde luego. Pues sí, y la verdad es que todo esto nos deja con una gran pregunta para reflexionar. ¿Qué otras infraestructuras naturales que son invisibles pero vitales podríamos estar destruyendo en nuestros propios entornos urbanos. Uf, muy buena pregunta. Y todo simplemente porque bueno, priorizamos la estética o la comodidad de tener una fachada perfectamente limpia sin pararnos a pensar. Da muchísimo que pensar, sí. Y bueno, con esto vamos cerrando. Seguiremos preparando más información y analizando todas esas noticias que prepara la redacción y nuestros compañeros de Alama.com. Eso es. Y siempre bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que está por ahí en el control técnico. Un saludo y nos escuchamos en la próxima. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.